Él es... digamos que es homosexual, pero no se le nota Ay, ay, ay, ¿cómo dijo? Homosexual, pero no se le nota Claro, porque... Porque nada, la cosa es al revés, señora Ay, ¿cómo? Habría que decir, heterosexual, pero no se le nota Porque la inmensa mayoría de maltratadores, violadores, incestuosos, son heterosexuales, ¿o no? Prejuicios, ¿o no?